Bueno, hasta ahora aquí en la Radio Puente Alto tenemos noticias municipales que queremos compartir contigo. Queridos puentealtinos y puentealtinas, emprendedores, desde la Municipalidad de Puente Alto a través de Puente Impulsa, seguimos apoyando a nuestra querida comunidad. Queremos que tu emprendimiento destaque en la Feria de Emprendimiento en Espacio Urbano, mes de septiembre, con las siguientes temáticas al 8 de septiembre plantas, del 9 al 15 de septiembre fiestas patrias, del 23 al 29 de septiembre libre, del 30 al 6 de octubre libre. ¿Por qué unirte? Exposición muestra tus productos y atrae nuevos clientes. Conexiones a redes con otros emprendedores locales. Apoyo, cuenta con el respaldo de Puente Impulsa. Postula ahora para la Feria de Emprendimiento. Revisa la página en Puente Impulsa en Facebook y encontrarás el link. También lo hemos publicado acá en la página de la Radio Puente Alto. La ubicación será en Espacio Urbano, en Puente Alto, unida a Conchitoro, 1149. Queremos que participes, queremos que apoyes a los emprendedores. Ya viene esta feria de los emprendedores, del 2 al 8 de septiembre, temática plantas, del 9 al 15, fiestas patrias, del 23 al 29, libre, y del 30 al 6 de octubre, libre. Vamos a participar, concursar y apoyar a nuestros queridos emprendedores locales. Una más de Puente Impulsa.